Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy, de nuevo, te explicamos una expresión muy utilizada en España. No tener pelos en la lengua. Te vamos a explicar las palabras que forman parte de la expresión no tener pelos en la lengua. El significado de la expresión, te contaremos una historia para que escuches la expresión en un contexto Y finalmente practicaremos la pronunciación. ¡Hala! ¡Empezamos! Palabras que forman parte de la expresión no tener pelos en la lengua. La primera palabra de la expresión no tener pelos en la lengua es no. Es una palabra muy básica del español. No es la negación más básica. No hace falta que te explique esta palabra, ¿verdad? No La segunda palabra de la expresión es el verbo tener. Tener significa ser el propietario de algo, poseer algo. Se puede referir a cosas físicas o a cosas un poco más abstractas. Por ejemplo, tengo una casa pequeña, tengo un coche rojo, tengo 19 años, jeje, tengo hambre, tengo frío... O tengo el pelo de color castaño. El verbo tener también tiene otros usos en español, aunque son más raros y se utilizan menos. Por ejemplo, tener también significa sujetar. La siguiente palabra de no tener pelos en la lengua es pelos. Seguramente conoces esta palabra. Un pelo es un filamento muy fino que crece en la piel de las personas y también en la piel de los animales. La palabra pelos es el plural de pelo, así que pelos es varios pelos. Es una palabra curiosa. A veces se utiliza en singular para hablar del conjunto de todos los pelos. Es algo un poco raro. Por ejemplo, ayer me corté el pelo. Cuando dices esta frase, te refieres a que te has cortado todos los pelos de la cabeza, no solo uno. Los seres humanos tenemos pelo en varias partes del cuerpo. Los hombres, en general, suelen tener más pelo que las mujeres. La siguiente palabra de la expresión no tener pelos en la lengua es EN. La palabra EN es una preposición que se puede utilizar para indicar un lugar, un tiempo o una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, vivo en España. Estamos en el siglo 21. Tengo a un cliente en espera. La siguiente palabra es el artículo determinado femenino singular la. Este artículo determinado lo conoces de sobra. La última palabra de la expresión no tener pelos en la lengua es lengua. ¿Qué es la lengua? Esta palabra puede tener varios significados en español. El primero y más importante es un órgano del cuerpo humano. La lengua es un órgano que tenemos dentro de la boca. La lengua es un músculo que nos sirve para conocer el sabor de las cosas. La palabra lengua... También puede ser un sinónimo de la palabra idioma. La lengua española es el idioma español. En realidad no es exactamente lo mismo si somos muy técnicos, pero en términos generales la gente usa estas dos palabras como sinónimos. Significado de la expresión no tener pelos en la lengua. Bien. ¿Qué significa no tener pelos en la lengua? Probablemente te parezca una expresión bastante extraña. ¿Te imaginas que alguien tuviera pelos en la lengua? Sería bastante raro. Solo de imaginar eso, seguro que hay gente a la que le da asco. Si vienes a España, es bastante probable que escuches expresiones como Este no tiene pelos en la lengua. O Se lo dijo sin pelos en la lengua es probable que, si escuchas estas frases, digas ¡Pero si nadie tiene pelos en la lengua! ¿Qué dicen? Bien, es una de esas expresiones que se usan en sentido figurado. Es decir, su significado no es lo que significan sus palabras. No se puede traducir esta expresión de forma literal. Entonces, ¿qué significa? Pues es sencillo. Cuando alguien no tiene pelos en la lengua, significa que alguien dice las cosas con facilidad y sin dificultad. Esta frase se suele utilizar cuando lo que dice esa persona es polémico, políticamente incorrecto o desagradable. Es decir, las personas que no tienen pelos en la lengua son personas a las que no les importan las consecuencias de lo que dicen suelen ser personas muy directas y dirán lo que piensan, aunque pueda molestar a otras personas. Cuando alguien habla de esa manera o se comporta de esa forma, se dice que no tiene pelos en la lengua. También se dice de personas que hablan sin miedo o vergüenza sobre temas tabú. Por ejemplo, sobre el sexo. Hay gente que habla sobre el sexo con mucha facilidad y sin tener vergüenza. Estas personas no tienen pelos en la lengua para hablar de sexo. Pequeña historia para memorizar la expresión no tener pelos en la lengua. Vamos a contarte una pequeña historia para que escuches la expresión en contexto. Esto te ayudará a memorizarla, Y a escucharla tal y como la utilizamos los hablantes nativos de español. ¡Vamos con la historia! Imagina que se acercan las elecciones de tu país. Las elecciones son importantes porque lo que haga el futuro gobierno afectará la vida diaria de millones de personas. Hay dos partidos políticos que pueden ganar las elecciones. Uno se llama Unión Democrática y y el otro, Democracia Unida. Unos días antes de las elecciones, estás hablando con un amigo. Él te cuenta que va a votar por Unión Democrática. Cree que tienen las mejores ideas para el futuro y que el candidato a presidente es el mejor. Le parece una persona seria y comprometida. Tú le dices a tu amigo que vas a votar a Democracia Unida porque te gusta mucho la candidata a presidente Le dices a tu amigo: Me gusta porque no tiene pelos en la lengua. Dice las cosas como son. Con esta frase quieres decir que esta candidata habla de la realidad sin miedo, que no evita ningún tema aunque sea muy polémico. En política muchas personas no dicen lo que realmente piensan por miedo a la prensa o a la opinión pública. Pues bien, esta candidata no tiene pelos en la lengua. Dice las cosas tal y como las piensa, sin miedo. Antes de practicar la pronunciación, te recordamos que puedes descargar lecciones de spanishpodcast.net con sus transcripciones a través de nuestra tienda. Si quieres conseguirlas, solo tienes que entrar en el menú Audiobooks y allí podrás hacerlo. Puedes descargar los 100 primeros episodios, los 100 siguientes, y los 200 primeros episodios. También puedes descargar el audiobook El aprendizaje descomplicado. Este audiobook te dará consejos para aprender mejor cualquier cosa mientras practicas tu español. Además, si consigues cualquiera de los audiobooks, tendrás acceso a la comunidad de SpanishPodcast.net. Si tienes cualquier duda sobre esto o sobre cómo conseguir los audiobooks, Puedes enviar un mensaje de correo electrónico o a través de las redes sociales. Intentaremos responder lo antes posible. Practicar la pronunciación Vamos a practicar la pronunciación con la expresión no tener pelos en la lengua. Generalmente se usa en presente. Es posible escucharla en otros tiempos verbales, pero casi siempre se usa en presente. Vamos allá. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación. Si quieres practicar con el femenino en la tercera persona singular o en las formas plurales, solo tienes que cambiar el pronombre. ¡Empezamos! Yo no tengo pelos en la lengua. Tú no tienes pelos en la lengua. Él no tiene pelos en la lengua. Nosotros no tenemos pelos en la lengua. Vosotros no tenéis pelos en la lengua. Ellos no tienen pelos en la lengua. Bueno, ¿conoces a alguien que no tenga pelos en la lengua? Seguro que sí. Casi todo el mundo conoce a alguna persona que es así. Creemos que algunas veces es bueno ser directo y decir las cosas de forma clara. Decir las cosas sin tener pelos en la lengua. Pero también creemos que otras veces hay que tener un poco de cuidado. Según la situación... ¿Será recomendable comportarse de una forma o de otra? Creo que cada persona debe decidir cómo comportarse en cada situación. ¿Quieres hacer algún comentario? Si eres miembro de la comunidad de SpanishPodcast.net, puedes hacerlo en el foro. Encontrarás el enlace dentro del menú Mi Cuenta de la web. Allí puedes preguntar dudas, hacer sugerencias o enviarnos cualquier mensaje de forma privada. Solo verán estos mensajes los miembros de la comunidad. Si no eres miembro, puedes enviarnos un mensaje de correo electrónico o a través de las redes sociales. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Salud y suerte! ¡Hasta el próximo episodio! Ya ha terminado el episodio de hoy.